Es la f i e s t a Juan Pablo. Son las 2 y 12 minutos de la tarde acá en Doha y buenas tardes, buenos días、eh, a la audiencia c a r m e s e r a ¿Cómo te va?、Eh, acá e s t á bien, che, bien, bien. Hoy nos relajamos en la previa del Partido Argentina, así que no salimos a ningún lado. Recién ahora vinimos a comer、eh, a un McDonald's, vinimos. Así que nada, a comer. Comida chatarra,、eh, pero nada, este, es, es barato,、eh, comer acá en, en el McDonald's barato dentro de lo...、Eh, está al mismo precio que en Argentina,、eh, por mil ochocientos pesos te c o m e m un El Big Mac、eh, mediano con gaseosa y papas fritas. Así que nada,、eh, era, era una opción que teníamos、eh, en el primer partido. Eh, yo un poco desilusionado porque no voy a poder estar esta noche en el estadio y julio santarelli y tu compañero, la tus compañeros consiguieron entrada o no julio consiguió muy bien sí, julio consiguió eh. Eh, compró una de reventa、eh, yo no pude、eh, está muy cara、eh, así que nada y como no tenemos la posibilidad de argentina primera de grupo hay que salir a comprar Eh, es también así que vamos a gastar los cartuchos ahí como diríamos、eh, los ahorros bien bueno.、Eh, pensando bueno que argentina por supuesto va a ganar hoy y, y, y va a terminar primera de grupo、eh, este, y la entrada de octavos con el posible rival que sea no, no la tenemos así que nada hay que salir a comprar reventa también guardar para, bueno, eso, nada, para, para、eh, el a r g e n t i n a dinamarca、sí. que viene <ríe> s í sí, sí, cruzamos los dedos para que así sea、eh, que la selección esta noche bueno Eh, es, eh, nos d a una alegría、eh, esta tarde allá porque juega a las 10 de la noche de acá de de Doha a las 4 de la tarde de, de Argentina estaba mirando va a meter algún cambio seguramente Scaloni por lo menos es lo que informan los periodistas que están acreditados acá sí, en, sí. En Doha. Sí, están nos nosotros, de Doha si están hablando muchísimo esto, del que cambio que va y viene la verdad que arme el equipo que quiera total Sí. Ya resolverá, sí, sí, ahí están con el cambio del. Sí, y nos, nosotros estamos tratando de recuperarnos de la, de la jornada intensa que vivimos ayer. Sí,、eh, hemos visto, porque, en, la, en, la hemos verdad... visto en, en las redes sociales y a mí me sorprendía. Ahora estás en un McDonald's, pero ayer tuviste un contacto、sí. insólito. Tuvieron el grupo completo de argentinos que, están en, pues, que son cercanos a nosotros. Un, un contacto insólito. A ver, contá eso, con una cosa de la cultura del lugar, pero además un tipo. Bueno, no es normal que pase lo que pasó.、Sí. Contálo, contálo. No, no, no. Bueno, eh, volvíamos eh, del, del centro que habíamos s a l d o la mezquita. Habíamos conocido la mezquita acá, la más grande de, de Roja.、Eh, y regresábamos a, al hostel donde estábamos. Y bueno, siempre lo hacemos caminando. recorriendo visitando el barrio el barrio、eh, bueno estamos descubriéndolo、eh, es una de las zonas más caras、eh, de acá de doja es donde están las embajadas de todos los países asentadas bueno alrededor viven jeques árabes y、eh, gente q u e no es jeque pero tiene muchísimo dinero cruzamos por una casa que estaba toda lukeada q、eh, con motivos del mundial la, la, los banderines de todos los países、eh, la bandera de qatar y el portón abierto y bueno sal s t o salía un auto、eh, se ve que se iban a despedir y nos vieron、eh, vieron a julio que iba con la camiseta de barcelona y gritó barcelona bueno le dijimos argentina y no, bueno, nos empujaron para adentro nos hicieron entrar al patio de todo el centro que era al frente de la casa casi casi porque nosotros este, teníamos el partido ecuador s e n e r a l nos queríamos bañar y ir para el partido Y no no no no había forma de decirle que bueno no, no le p u d i m o s decir que no nos agarraron del brazo y nos llevaron para adentro bueno en el patio interno tenía todo preparado unos sillones、eh, una pantalla gigante para ver el partido mundial y una mesa ratona bueno con chocolates este dulces el café un té con leche bueno、eh, con una vajilla impresionante y b uno e era m u b a r a t al ajiri Eh, que bueno después nos enteramos un campeón nacional de rally acá en Qatar、eh, su mujer es mucho más famosa es una cantante muy conocida acá en la, en la zona、eh, para que tengan un a idea tiene más de 14 millones de seguidores en Instagram la mujer 14 millones es、eh, jurado de la voz la, la, la, bueno、eh, en, la, en la casa tiene él no sé, bueno nos hablaba de la mujer viste mucho él. Porque, bueno, él, la persona famosa más famosa que él viste cuadro pintado así en, en, en la pared de ella este, cuando entras a la casa bueno porque nos hizo pasar a la casa a almorzar、eh, no queríamos tampoco porque bueno primero nos convidaron todas esta, esta, estas cuestiones dulces con café、eh, había otros amigos de él、eh, ahí disfrutando bueno charlando un poco no nos enteramos quién era y no, nos invitó a almorzar también viste amagamos con decirle que no pero bueno no no no pudimos así que adentro de la casa、eh, un lujo bueno Eh, no, no, nos, nos costaba y nos sigue costando este, encontrar palabras para decidirlo este, por ahí obsceno también claro este, es un calificativo que se le puede poner、eh, la, la riqueza que había ahí a dentro de esa vivienda s、sí, sí. así que bueno nos, nos preparó una comida aparecieron tres asiáticas que son empresas domésticas de él a atendernos este, nos prepararon la, la comida un pescado con un arroz bueno exquisito Eh, y él se fue afuera nos dejó a los tres solos adentro de su casa en esa, en esa parte en una especie de comedor living y bueno nos dejó almorzar ahí como media hora solos y por eso filmamos ¿viste? los v i d e o s que subimos a las redes después apareció bueno nos fuimos de nuevo al patio ahí nos, bueno, nos hicieron regalos comida más comida nos metieron en la, en la mochila y, y le dijimos bueno sabían que íbamos al partido e que llamó el chofer y nos subió A un auto importado, no sé qué marca. Ah, bueno.、No、sé ¿Manejaba el chofer de él? Y no... no, no, sí, no. Una luneta ca carrozada. Pero además, Pali, te digo la verdad, un peligro. Porque yo no sé si hasta subirme al auto. Ponele que si me dan de comer, agarro、sí. lo, lo que venga. Pero su... sí. este. Bueno, nada, viste, nos subimos los tres y nos llevaron hasta el chute.、Eh, nos llevó el, el chofer de él. No, él no. Así que nada, recontra sorprendido.、Eh, no, bueno, inesperado, inexplicable. Y también muestra、eh, los contrastes que hay acá.、Eh, porque veníamos de estar una semana en un barrio donde hay mucha pobreza.、Eh, está lleno de, lo contábamos, lleno de paquistaníes, indios, este, y de Bangladesh. Este, gente pobre que viene a laburar acá. Y que le pagan、eh, muy poco este, también. Son explotados. Y de pronto te chocas con, con esto. Y nada. Este, es maravilloso, sorprendente. Estamos, bueno,、eh, con pocas palabras no, no, no salimos del shock que, que nos provocó、eh, esta sorpresa que nos dio Mubarak. Impresionante. Eh, nada, eh, eso, eso fue lo, lo más loco que vivimos hasta ahora acá en, en, en el Mundial de Qatar. Y bueno, nada, y ahora cruzando los dedos para que vean e Argentina también. Dale, <risa>、sí. ¿cómo está el clima sí, ahí?、Seguimos. ¿En este momento cuál es el clima a las 2 de la tarde de ahí? ¿Hace calor? Y está. Sí, hace calor. Hace calor, pero no no, se banca bastante. Te diría que por lo que he visto, me parece que hace más calor allá en Santa Rosa e s t o s último s día s que acá. Sí, hoy refrescó,、eh, pero. No, no, no. La temperatura. Sí. La temperatura ronda acá los 30 grados, 31.、Eh, además, por ejemplo, a esta hora ya el sol se empieza a esconder, porque a las 4 y m e d i de la tarde se hace de noche. a、ah. Así que el, el, horario más, el horario más caluroso es de 10 de la mañana a 1 de la tarde, más o menos. Pero se, se aguanta. Te aguanta no le dicen que e n invierno a esa en verano acá a esa hora、eh, hace 50 grados no anda nadie es invivible y nosotros、eh, sacábamos la cuenta que seguramente、eh, la, el mayor desastre、eh, de explotación laboral、eh, a la gente que murió haciendo las obras de los estadios y bueno todo lo que armaron para este mundial seguramente tuvo que ver con con el calor、claro. eh, y, y no, no se puede no, o sea con 50 grados no, no y, y, insoportable bueno inhumano y bueno acá la gente labura、eh, y bueno y la, seguramente cuando construyeron los estadios no han parado porque no llegaban ¿no? con las obras y seguramente ahí ocurrió el mayor desastre que, bueno, que se ha contado muchas veces、eh, te contamos que después del partido de argentina bueno lo tengo que esperar a julio porque nos vamos para omán mañana、eh, vamos a tratar de conocer el sultanato de o m á n、eh, que está cerca acá es un país limítrofe Así que vamos a estar dos días ahí y después regresamos para octavos de final. Muy bien. Bueno, Pali,、eh, les deseamos、bueno. que sigan esa recorrida conociendo cosas, impresionándose y, y cambiando、no. la mirada del mundo y de la vida también, porque de eso se trata. Y,、sí. que, y que ganemos al fútbol. Tal cual, tal cual. Y que ganemos al fútbol también. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Así es. estamos mejor, también de ánimo. ¿eh? Porque eh, los que escuchaba el otro día, porque tengo la aplicación acá. En esas reflexiones, en el pase con Cintia,、eh, hablando del de estado de ánimo、eh, que significa que Argentina gane, este, es, por ahí es una boludez,、eh, pero con otros problemas, digo, si uno los compara, pero la verdad que tenían razón lo, lo que comentaban. Te mando abrazos, un abrazo grande. Abrazos, Pali, para vos, para Julio, ahí, para el, el resto del, del equipo y de, y de acá de Todes también.、Eh, Paola, Valen, Aymar, que ya、bueno. llegó temprano, creo que para saludarte nada más. Este, ya está a r m a n d o e s e el equipo、vale. acá de, de la segunda mañana y este, te mandamos abrazos hasta que nos veamos. Sí, un,、eh, un, un, abrazo, un, abrazo, un abrazo grande para Armando,、eh, que se recupere. Eh, Dale. Eh, que ande todo bien.、Eh. Dale, Pali.、Eh, no, no, hablamos de vuelta.